¡Preséntame la patata! No tiene bebida alcohólica, señorita Tiene gasto rey Hemos traído un dinosaurio De la Patagonia ¿En serio? Es decir El que depositó dólares Recibididad dólares El que depositó pesos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 Y si, sí, y si, sí, acá estamos una vez más, comenzamos con este programa qué bello programa del mundo entero que recorre ciudades y países Que nos escuchan desde el recóndito lugar... Hoy viene poeta, ¿no? Al pedo, bueno, no importa A ver, no, no te escuché hacer un poema, así que todavía y, y ahí empiezo El árbol y la azucena Eso me inspira, me inspira mucho. Y nos escucha María Magdalena. Te voy dando un Dale, mano. no. Dieron nombre a este gran bello programa. Que te compararon con una banana. Tómalo con pinzas. No, que... no, la no, improvisación al 100%. Eh tar... no, lo practicamos toda la semana, eso fue lo peor. Lo peor de todo es eso. Ya, estamos al aire, estamos al aire ya. Jódeme. Mandándote de los teléfonos. <risa> bueno, gente, llegó el viernes, toda la semana como siempre esperando este momento que se pasa tan rápido, tan rápido y sale tan caro, sale tan caro. Pero bueno, sale también. Y sale también. Ah, eso, eso es lo que eso lo tenés que decir vos, yo te la dejo picando para que vos pates al largo, papá como es de costumbre, por más de que este programa tiene éxito, gracias a mí me acompañan porque hacen de relleno unos compañeros y eh, bueno, los tengo que presentar no me queda otra, sin ellos ¿no? y sos como la empanada, si el relleno no sos nada exactamente estuve bien ahí, ¿eh? Te Estu excelente, excelente en este caso voy a presentar, como siempre de costumbre al productor del programa y en este caso sería Dinky Winky ¿Cómo estabas, Dinky Winky? Para, ¿Cuál es Dinky Winky? El morado ¿Cómo estás hoy? ¿Estás de morado? Eh, sí, pero de casualidad así, no, no, no sabía que ibas a hacer esa introducción tan creativa, la verdad Hoy estuve con todo Te vi, dije Dinky Winky Hoy en Perú estaba vestido de Dinky Winky ¿Cómo va? ¿Qué te hago, un no? <risa> Repetí Oa Pero él tiene que hacer con palabras con ye Yea ¿Cómo se llama? Oya Oyea Llego <risa> todas las derivaciones del coso. Este, bueno, ya que estamos a con la rama, tengo en este caso a Dixie. ¿Se acuerdan el color de Dixie? Amarillo. No. Verde. Verde. verde. ¿Y quién? verde. Exactamente. ¿Y ¿Quién está verde todavía? Presento Yani, ¿cómo estás? porque qué verde? <risa> sí, también. Verde. Yo no estoy verde. Bien, todo bien vos. ¿No estás verde? ¿Todavía estás conduciendo? ¿Qué pasó? Volvió Fabio. No sé, yo agarré el micrófono no y empezó a hablar. No entiendo nada más nada. Ya lo voy a presentar a él. Sí, pero ya tiene un problema porque me quedan dos y ninguno de los dos me gusta. Y a vos te quedaría Po. O oh, la, la. Lala. Yo po. para vos pensé Po. Ya estoy al horno. ¿Cómo estás, Po? Bien. ¿Por qué Po? Eh, no sé. Ah, sí, ¿sí te lo voy, a voy a a ¿Cuál es Po? Po es el rojo. Ah. El, el rojo que pasión. Hace... Exacto, el calentón. Ahí está. Oh, Algo se identifica con vos. Pasivo, apasionado ¿Qué haces acá? ¿No te echó el productor? llegó de Perú? Me dijiste que le ibas Yo a... dejo la puerta abierta y bueno, viene <risa> Y entras sí. Viste, Lucy entró Bueno Vi Lucy y viene Dije, vamos a ver qué pasa por ahí Y bueno, vine Viene, vine, así de una Y hoy nos acompaña Porque hace rato que no estaba con esto, de viste El Senado, Diputados Que no hay consenso, todo Pero bueno, ahí se hizo un tiempo Y vino a acompañarnos Me queda el amarillo El amarillista Lala ¿Cómo le va, Néstor? Bueno, ¡Hola, ah, argentinos! No. ¡Tanto tiempo! ¡Oye, oh, no! Aplausos. Ay, aplausos para mí! Estaba tan bien esto. Pensé que me lo había sacado de encima, pero... Pero de mí, me parece. No me guardaron el lugar. Llegué y ya estaba ocupado. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Por sí. dónde andaba, Néstor? Y tuvimos un poco una gira por otros continentes. ¿Otros continentes? Por otros continentes, sí, sí, sí. Nos fuimos, pero bueno. Entre vol ríos. Volvimos. Volvimos <ríe> ah, acá. ¿eso es otro país? No, estamos <ríe> <a> la matanza. No. <ríe> Otro continente. Matada, otro continente, otro, país, realidad, ¿Otro. otro continente, Uruguay, todavía Argentina. ¿Cómo matanza. Para que se paró como el cruce internacional, entonces, querido. ¿eh? Pero Vamos, yo tenía, la matanza. Yo como tenía buenas relaciones, esperemos que Tenía, en, tenía. En, tenía, en no. este regreso. Pronto no el 10 hora, ahora usted conductor. Sí. Ah, bueno, bárbaro, bueno, bárbaro. Bueno, bueno, bueno. sí. Estuve viendo por Facebook. Bien, sí soy No, no me entro al palco. A ver, que no tengo un problema de conectividad. Porque ya tantos grupos, la gente ya pide grupos, grupos, grupos, grupos. Yo me hice fan de su grupo, de Néstor Kirchner en la conducción. Usted tiene que hacerse del mío, che. Bueno, yo, pero yo no diría algo la conducción, querido. Yo quiero no. nada más que me respeten, porque yo hago aportes buenos. Sanamente. No, pero condu conducción no, si estuvo en el país y no pudo hacer nada bien, ¿te imaginas? No, ¿cómo? Pero va a fijar el tema ahora, el llenado todas cuestiones. La oposición sigue, con frente ahí. Vamos, un saludo a Carlos. Carlos, tú. ¿no? Ahora, ahora son amigos. Son ahora son amigos. Un amigo, no. Por supuesto, Carlos, un abrazo. No. Espérame más o menos una horita. Nos juntamos ahí en dos minutos. Lo puede invitar a la fiesta del barco. Sabía, ahora no no está más eh, esperando ¿se acuerda? Porque usted se fue la época de Esperanto. No, ahora, ahora. Bueno, cambiaron, cambiaron muchas cosas. No le puedo creer. ¿Qué le sí. damos ahora, productor? Alto. Cuéntelo usted, cuéntelo usted. Las fiestas en el barco. Claro. Fiestas en el barco. De no. próximamente fiestas en los chumbos o sea, en el helicóptero. No puedo creer, en serio, en el barco. Fiestas en su avión también vos a ver. Claro, después. No, no, pero bueno, van a hacer revolucra, Pero fiestas en el barco tenemos ahora. Tenemos, ¿Tenemos fiestas barco? en el barco, fuimos. Fui. En representación de todos ustedes. Sí, sí raro. Por, porque pero... no largaste entradas? Fui, Dice. Probando. Tamara nos invitó, ¿viste? Este prueba, eh, hay las consumiciones. No, sí, sí, me di cuenta tomé por todos no te puedo Bien. creer Bien. y cuando va Néstor a la fiesta del barco cuando pues, vamos a hacer una cobertura del barco con carlos <risa> ahí arriba en la prueba del barco es mío esto, como que es tuya, <risa> esperamos que no llego de la mierda ¿no? <risa> no, no, no, a no. mi se me controla porque yo con carlita no voy ¿eh? <risa> uh, como uh, otra que el titanic, una fiesta <risa> en el barco termina no, y hay, no, hay eh. cable hacia ahí este, como estuvo? muy buena, la verdad eh, mucha onda eh mucha seguridad también. Regulea, pero que le roba ahí, mira el agua. No al agua. Lo pone que le roba. Ahí te pone. Puedes... Vamos a echar una matanza. el lugar podemos ir a la discusión, veo del río. Perdón, perdón, otra vez con la matanza, basta. Bueno, baladero, no sé de dónde voy, De mataderos, pero es la matanza que Mataderos la ver? matanza? Matadero no la matanza, querida, eso es yo, insuperable. Uh, peor. La matanza uh, no barco. Uh, uh, es, es que, es que no hay manera de superarla esa, por eso es insuperable estamos hablando otra parte del país bueno igual la seguridad era por ejemplo eh, cuando el barco está en movimiento no puede salir a cubierta por ejemplo lo llamarra medio del río el barco ahora en peligro de tirarse la, sí. la y gente? si te ya ha pasado como te echan no te, no te pueden echar eso está perfecto <risa> agua, la seguridad agua. está bárbara y si te portas mal ah, te hay un ver. sótano abajo que te dejan <risa> encerrado hay un sótano bajo te mandan por popa <risa> te la dan por popa sí. <risa> a los borrachos como lo sacan No hay, no, no, no hay forma Por una valsa te van a la mierda Por popa Te la mandan a guardar O sea que no puedes estar afuera Pero cómo es A ver, contame Sale ver, el barco Sale el barco del puerto Y de... un recorrido toda ah, la... Sale el barco del puerto de Olivos ah, Ahí está el barco es eso? Y va recorriendo el río En un momento para Allí podés salir a cubierta estando en el medio del río ¿Cuánto y, tiempo y para? En aguas internacionales Una hora Están en aguas cool. internacionales Donde pelea Taiso con él <risa> Peleas de monos <risa> con navaja <risa> Es como el capítulo de los Simpsons Es gol Y es después, gol. bueno va, llega hasta Tigre y después vuelves Che, y el, el efecto pedo mareo barco con Lo que se mueve ese barco <risa> Lo que se mueve ese barco <risa> es impresionante imagino, Es muy se bueno Se mueve el barco Y encima que estás copeteado Es un kiló, un salba No, no, es muy, la sensación es muy buena Es muy buena Aparte se escucha Boa <risa> Vomito a alguien Que yo sepa no, de mi grupo cercano no Pero Más que yo no, dice Bueno bien hay historias, hay historias Bueno Néstor va a ir, se compromete para ir al barco Nos están escuchando, siempre nos escuchan, siempre nos escuchan un... Néstor, mándale un saludo a la gente Mándale un saludo a Matías Matías A los chicos de Blue Night Eventos Blue Night Eventos El no. gobierno apoya el barco, vamos a extender el recorrido. Vamos a hacer Puerto, Olivos, Puerto de Olivos, Bahía Blanca, Ushuaia, <ríe> el Calafate. Hacemos una escala en Santiago de Chile, pues vía terrestre o vía aérea, vamos a decirlo. Esta fiesta una semana, Aires. más o menos. Vamos no. a de fiesta completamente. En seis horas. <ríe> Todo eso en seis horas. Tío. Sí, más o menos vendemos un huequito de ilusiones. Aposamos. De acá a Japón en una hora. De acá a Japón en una sí, hora. Sí, Carlos fue a Japón en pero tiraron la vuelta a la Argentina en che, Con razón Está volvieron bien. a ser amigos, tienen los mismos ideales. Ah, ah esa es buena, esa es buena. Pero Hola. bueno, bien. Hablando de volver, hay unas chicas, me, me parece que vuelven a practicar un deporte. ¿Hay contaron? chicas acá? Nah, si, las dos chicas que tenemos que estar retiradas ya. Es verdad, pará, pará. Entra, no. <ríe> Entra no. para el senior ya. <ríe> No, ¿cómo? ¿por qué? ¿Cómo para el señor? Y porque ya está media... Arra, no bra, a ver, ¿cómo volvés? ¿Volvés a al sacar? básquet, a jugar básquet. No, dale, me dices un metro cuarenta y jugás Lle al básquet. ¿Llegás al aro? No hace falta ser alto, pero jugar al básquet. Se falta voluntad, dale. En serio te estoy hablando. jugaste una vez al básquet? Sí. ¿Te callás? No, no. <risa> <jugué> <risa> yo, voy sí, a, te dije, yo voy a defender a la señorita porque... Vaya a jugar de base, vos seguro. Los bases son los penillos. Yo jugaba al básquet. O ayuda base, sí. Yo conozco del deporte, querida Yo pero jugué que, al básquet Pero que te Vean. pisan para saltar, ¿cómo es eso? No, no se falta, tenés que ayudar al, al base O usar base Pará. Tenés que correr o ser Pará. habilidoso es, es un equipo de chicas Habidoso, sí. hijo bueno, No sabemos de sus habilidades Yo conozco algunas a <risa> intentar ser habilidoso Vos Cristina quiere invocar alguna Así que me parece que te la vamos a llevar al equipo ¿Te falta vale, un jugador? Mirá, vale, ahí, de de pivote Ahora, ¿cómo hacen para estar en, formar un equipo de chicas en las que tienen que ser todas amigas? Uy, Primero se ponen, a, se ponen a hablar del novio, el, el, sí. el árbitro que les gustó, y no, no, no puede ser. <risa> sí. Sí. <risa> Aparte, para, sí, sí, sí. O sea, se anotó para ir a chusmear, pareció eso. No hace falta ser todas amigas, pero con que se conozcan algunas, está bueno eso. Y después bueno, te vas eh, re, eh, y, yo, socializando con el grupo y bueno. Después sí. llevan de caravana, sí, Después de vamos a, al partido a Aparte no, no, eh, está bueno. Es... ¿Dónde está la base? Están todos cuchicheando. Ahí el rubio que está, allá, está sí. <risa> la otra, <risa> es un desastre. Yo no se la paso nada, eh. No, no, no, ¿por es no? Es vos? Porque, Porque Son todas gordorritas. Bueno, no. y concluimos a hablar las dos. Ah, bueno, listo. ¿Y qué está entrenando? ¿Dónde está? volvieron palermo y riquelme o oh, palermo y riquelme sí. qué quilombo que se ronó palermo <risa> ustedes son las palermo riquelme o sea, lo veo, lo veo, son las mujeres no se sé, dan... pero ustedes quién sería palermo y quién sería riquelme y riquelme digamos. se enoja muy seguido para vos sos la habilidosa dijiste, no sé, no oh. la conozco chiquito y vos te repites de ser de madera pero en bocada alguna que otra así que vos sos palermo, claramente Román, Román no se enoja, ¿no? pero significa que anotan muchos tantos, bien sí, no sé No se ve ahora, es un montón que no juego. Pero qué bueno, voy. buena la comparación, Palermo es bueno. Bien por Palermo, eh? La verdad, felicitaciones. Bueno, ¿qué, qué pasa ¿Qué? cuando en, en un equipo suceden estas cosas? Hacen un gol y el otro se va a festejar solo. Para mí estuvo mal. Y están los resultados, está último, anteúltimo, está Boca. Eh, segundo. Segundo de, de arriba, de abajo arriba para también, anteúltimo. Va. Y pasa que son dos referentes, cuando pasan estas cosas hay un quiebre en el grupo, ¿no viste que Un, un par de jugadores se fueron a festejar con Riquelme, otro con Palermo Y eso se nota, y más en un equipo, en algo grupal Sí, es un bajón Aparte, ¿sabés tu compañero? De, de, de, compartí, porque no es que comparten un partido de fútbol Me calenté, no te veo más Che, chau Fabio, eh, porque hoy jugaste horrible El sábado que viene, che, yo no voy a jugar ¿Cuándo fue? El lunes, ¿no? Esto fue el lunes Bueno, todavía me duraba el efecto de la fiesta <risa> <risa> Sí Y del... me puse a pensar ¿no? ¿De qué podemos hablar el viernes? Y que Iba la... a hablar de borrachera Pero claro. ya habíamos tocado el tema cada hijo de mareos, no, tampoco ¿De que vamos a hablar? Convivencia Problemas de convivencia no. Bueno, me parece que me voy <risa> No, Ernesto, ¿por qué? No, vamos no. a indagar los problemas en la pareja De Néstor y Cristina No, querido. La ¿No? gente va llegando al baile, decían Sí, sí, vimos ahí una carita conocida ¿Qué estás hablando por handy? <risa> No entonces, está hablando, amigo, Palermo, Ahora, hablando de problemas en la convivencia, de tomarlo con pinzas. Sí, es verdad. Ya nos está molestando al grupo. Nos molesta que llegue tarde. Es más, te está mandando un mensaje por, por, por coso. No puede ser. Pero bueno, bueno entonces la consigna quedó esa. Convivencia. Vamos a hablar de eso en lo que resta del programa. Bueno, gente. Mientras vamos a una tanda y pasamos las vías de comunicación para que la gente se comunique, le tiramos una consigna que sería... ¿Qué, que te sí, no, que claro, no. ¿Qué te molesta de la convivencia? Claro. ¿Qué es lo que más te molesta en la pareja? Amigos, porque uno piensa... Hay distintos no solo... tipos de sí. convivencia. La familia te la tenés que bancar porque vino con vos. En no la elegiste. En el laburo que te la tenés es lo que bancar. Es lo que hay. Pero bueno, que participen. Comunicate. Que digan, que digan ese, ese que canta con los auriculares puestos, el que está chivando mucho, que cuenten todo. Obvio. A tu papá no lo soportás con talvo acá, no te escucha total. Mientras nosotros en el corte pensamos también qué vamos a hablar porque de, vamos el... a, remarla, sí, sí, vamos a remar las bueno se pueden comunicar con nosotros al 49 0657 o al 49 12 o tenemos a www.tómalo con pinzas lo tenés ponerlo ahí eh conversando convivencia Vivencia, ahí empezamos un montón de anécdotas, qué quilombos que hay en el trabajo, Riquelme, me contaba ahí Fabio, sí. vos del Turco Asad, importantísimo. Sí. El Turco Asad estuvo hoy hablando en un buen momento en AM910, en el programa de Mariano Kloss, sí. y justamente le preguntaron eh, si había alguna receta para, bueno, Godoy Cruz, que es un equipo que no tiene jugadores de nombre, pero que aún así está peleando el campeonato. Y, y él 20. lo que contestó fue que era muy importante la unión que había en el grupo Era un equipo compacto, sabían que cualquiera podía salir, cualquiera podía ser titular sí Y que bueno, eso daba también la flexibilidad del técnico Y eso ayudaba a la confianza de cada jugador O sea que la convivencia, la receta es Se llevan todos bien Buena convivencia, buenos partidos, buenos resultados Ahora es difícil porque el tema de Egos eh, Están tratando de hacer el menos ruido posible pero no lo puedo evitar no decirlo Se ha incorporado a la convivencia la más quilombera del grupo. ¿Por qué quilombera? <risa> no, mentira. Porque estamos hablando de convivencia y vos tenés que ser la mala. En ¿Toda convivencia? ¿Toda convivencia? ¿Toda convivencia? Sí. sí. Bueno. ¿Cómo estás, Chibi? <risa> Todo bien, acá andamos. ¿Ustedes? Pregunta obvia, ¿dónde estabas, querida? Arranca a las diez. Ganándome el pan de cada día. No, trabajadora, chibi, robando. chibi, yo te apoyo, Venía, vengo a ganar, no hay desempleo, como siempre sigue y siempre dice, siempre no hay desempleo, yo trabajo, gente. Bueno, bien, bueno. mirá, si vos trabajás no hay desempleo, ah, está clarísimo, es la trabaja cualquiera. la comprobación, la chica está trabajando a las 10 de la noche, querido. Mirá que bien, excelente, bueno, te pongo en tema, porque a Perú se le ocurrió borracho, eh, lo dijo él, el lunes, decir convivencias. Hablemos de Riquelme, todo este quilombo, vamos a hablar de convivencias. ¿Vos tenés un hijo, no? Ah, no, bueno, no, tenés no, un no hijo. tengo. Lista, no. Todavía no nació. <risa> Embarazado todavía. Esta <risa> era otro tema. Este, así que bueno, esperamos de todo de vos para que nos cuentes cómo te fue en tu vida, en tus vacaciones. Y bueno, pero más adelante. Ahora vamos a seguir hablando nosotros. Vos escucha. Bueno. <risa> no, mentira, Chivi. Estamos discriminando, querido. Que Qué difícil que es la convivencia en el trabajo. ¿No? Todos se miran diciendo, ninguno trabaja y Fijate, fijate <risas> lo que es esto, por ejemplo eh, eh, eh, Es, es difícil ¿Qué haces con el que llega siempre tarde? Por ejemplo, ¿no? yo soy... Él no hace nada porque el no es mejor, jefe <risas> el mejor. A, a cualquiera le gustaría tener un jefe Así como yo, con mi carácter Mi paciencia, que no, no les dice nada Que vive borracho con <risas> Contártelo el chiste, dale claro. O sea, llega tarde ¿Qué querés? ¿Una cerveza? ¿Un vodka? ¿Un speed? ¿Así? ¿Ah, no tenés? Oh, ¿Qué trajas? Trabaja en un bar, por eso. No, ¿A mí me el otro día? No, esa es muy ¿Qué estoy diciendo? Otra vez ¿Una sacudida? No. Digo, no, no, pero no un golpe, así te sacudido el brazo como diciendo, decirlo, eh, ubícate. Tenías que mandarnos al frente. O fue golpe golpe. Me a la convivencia es muy mala. ¿Ves? de lo Es difícil, más cuando hay ma hombres Manejamos otros códigos. Ahora es más difícil la convivencia entre hombres. Más cuando hay mujeres, sí, cuando hay mujeres eh, Ahí, ahí va, va, ahí va, va. Te, te ahí ahí la, va. La Imaginate, yo trabajo en un call center Somos Nada más que 450 Donde <risa> no, estoy yo somos 30, 40 Y mayormente son casi todas mujeres Es un quilombo hay que me dejó la taza sucia arriba del box Y en el cambio de turno decís, bueno, ¿qué crees que haga? No soy tu papá Esperala <risa> a la chica y decine, mira No me dejes las cosas sucias porque si no yo te las voy a dejar más sucio No, digo, <risas> esas cosas, loco, ah, las mujeres, el hombre no, el hombre que agarra. La, la, no, tampoco tanto, los hombres también tienen sus cosas, por tienen ejemplo? también sus problemas. Tenés tres sí. opciones, o lavas la taza, o la dejas en un costado, claro, o se rompés ¿no? en la cabeza cuando cambia de turno. No es tan difícil. No es tan difícil, es no, simple, pero no, es un problema poder. igual. No, pero cuando te dejan ¿sí? el vasito de café lleno del lápiz labial, es ¿sí? una mugre, querida. Además ponen ahí la nicotina. ¿eh? ¿Cómo la nicotina? No, porque fuman arriba del vasito. Los vasitos van a hacer multiplicación. Quiso decir ceniza. Sí. Sí. Ponen ahí nicotina. la nicotina, porque... Traduciendo a Néstor. Llegalo, boludo, por los censuro en dos minutos. <risas> no, Néstor. No, no te boludo, vos. Vos <risas> que llegas tarde también, ya, vos no podés hablar. No te <risas> que cambien <túhs Ronaldo> la ley de menos, la manejo yo. <risa> Tía, no va a decapitar con el helicóptero, <risa> no se van Es verdad, es verdad. Pero no, los hombres, es como que te la rebuscas más. El hombre ante la convivencia, no sé, vos vivís con tu hermano, por ejemplo, pero el hombre en el trabajo, en la convivencia, es más de, de, de como en la, en la amistad, es más, ah, está todo bien, bueno, Además, por ejemplo, se, se bancan arriba. más. Por, por ejemplo, me meto en el terreno de Yanina. Vieron... ¿Viste las y si bedettes? no te pega. Viste las vedettes en el tema este, es fantástica. Sí. Viste la obra Ahí de esta. Ahí está, mirá. ¿Vale bueno. más de cartel? Vi... No, viste que le dijeron a una gato. ¿A quién le fue? ¿A Marengo? Amarengo, Amarengo. A Marengo, a fue. ¿Gato fue lo más? A Rocío Amarengo, sí. Bueno, ¿cómo compañeras de trabajo le van a acusar de...? de... Pido Justituta. la palabra. Pido la palabra. ¿Qué tiene? Janina es un gato y no dice nada. ¿Y qué gato? ¿Alguien dijo Dicen, algo o no? Dice, dice. Para evitar problemas en la convivencia. No se dicen esas cosas. Si pensás eso, bueno, lo pensás vos, pero ya está. No claro. eso, Rosy, una trabajadora. Ah, pero estuve viendo es? el otro día, porque eh, cerca de ahí de la obra de Chacabuqui, un puesto de diario justo en la esquina. y Nunca comprar uno, eh. Nunca comprar uno. No, así de vista. <risa> para chusmear. Argentinos pero, no llegan ese ejemplo. Y pone... ...Gonzalito venía a casa y jugábamos al jardinero... ...es un gato... ...con esa declaración es un gato... ...no vengas a decir que no... ...pero lo hace lo hace para interés... O sea, ...ahí hay clara cuestión de, de otras cosas... O sea, hay... ...es Mareco, verdad... Yo, ...sos un gato... No. ...un puma de bengala diría Jacobo... ...pero ahí hay bueno, otra cuestión... ...el tema es que le habían acusado de acostarse con productores... Eh empresario, tan inocentona que parecía igual, pero la, la acusaron post, o sea, en, en la cara se lo dijeron, ah. y, y después vos la tenés que ver en el laburo todos los días, poner la mejor onda al, a, a, a la obra es complicado como yo era convivir con Marengo, ¿no? te, ahí, te viene una 4 por cuatro querida, sí, no, es lo querida ¿y qué es hace el koala? Porque no, porque no, estaba practicando para con el productor el... además, aclaremos a los oyentes que Marengo no está el gobierno, no. como aparece con propiedades, con coches <risa> <¿no>? <risa> <risa> ¿Cómo se ¿Cómo justifica ¿Cómo eso? ¿Cómo lo justificar Ah, no sabemos. Yo, tengo, yo, yo por mi... las dudas no digo nada. Tengo los jueces que me están siguiendo y amarengo quien la sigue. Igual hay dos cosas. Está el hecho de que también eh, es difícil convivir tanto tiempo, están desde Mar del Plata conviviendo y ya canse y por ahí salieron, ya salís a decir cualquier cosa. pero hay... Pero aparte está el hecho de que quieren cámara. También está eso. Sí, yo igual no entiendo lo siguiente, a ver... No tenés que son mínimos li, reglas de convivencia. Hay unas reglas de convivencia, las pautas de convivencia, en un trabajo ya tiene de por sí pautas. En este caso, a ver, tanto quilombo, vas a trabajar y punto, hacés esto y esto. Ahí es problema de ego, a ver quién la tiene más grande entre los hombres se dice. Entre ustedes es el problema de pluma, o sea, es... quién la tiene más que larga. Ah, la pluma, ah, digo, ancha. O no, ancha. No, pero yo un problema de todos, todos. Ancha los, no. Todos los trabajos no, no, iguales. Eh. Todos iguales. <ríe> el gobierno es completamente igual, todo lo mismo ¿Usted, Néstor, tiene problemas de convivencia en el gobierno? Bueno, usted llega a su butaca y tiene, no sé Es complicado, vos fijás, horas debatiendo, horas, horas, horas sí. Es complicado, la tarea del gobierno no es fácil, querido no es Bueno, pero usted tiene otra repercusión no Usted es la convivencia, oposición-gobierno sí, Afecta no. a todos, ahí no afecta a un elenco, ahí afecta no, toda no, la Argentina A me afecta a mi salud, y me, me evitaba venir acá a este programa Por ejemplo, eh, el tema de convivencia ¿Cómo hace el gobierno para convivir con la oposición? En esta ah. semana en que estuvieron Debatiendo ¿Quién lava las tasas sucias? No, el, ah. gobierno, el gobierno de la oposición tiene una con convivencia armoniosa se No nota. sé lo que están sí, diciendo ustedes la Nosotros nada más intercambiamos ideas y debatimos No queremos imponer nada para No, nada, no para nada, querido No Todos. tenemos la verdad absoluta No tenemos la verdad absoluta Nosotros escuchamos Quiero todo No escuchamos todo, pero lo que mejor nos parece es lo que nosotros proponemos, todos <risa> lo sabemos. Todo es como complicado. Bien, bueno, bien, pero, pero, pero dan sí, al diálogo, el o sea, de democracia. Está claro que hablando se llega a algo, eso ah, lo Por que... supuesto, pero eso sí, hay que dialogar y no imponer, no imponer. Lo bueno igual es que en cada trabajo hay códigos universales. Por ah. ejemplo, no hay nada peor que el chupamedia, el oreja del jefe. Hombres, mujeres, niños, abuelos, todos lo odian. Sí, es, siempre hay. Siempre sí. hay uno que vos decís, este... El rebelde. Este oreja... ¡Ay, el rebelde! ¿Cómo? ¿A mí? No, yo que No, eh, oh, no lo voy a hacer. O la rebelde. O la rebelde, no lo voy a hacer. No, yo no. Igual me quedo con el rebelde que con el Chupamedia. Sí, el Chupamedia es odiado. Es claro, odiado. No, vos... no merece trabajar. Bueno, tampoco... No, no, no, no. Es la Claro. Porque... Es es que puede <risa> escala cuando vos te quedas debes vivir en la igual. matanza te vamos a mandar a las abuelas nos vamos madre, a mandar vivir. a vivir a mataderos ay te... cállense usted su barrio perdón, que en donde viven ustedes yo ese? vivo en el barrio Recoleta. cerrado los Ceibos yo la quito a Olivo te... querido claro, te, te ganó yo <risa> <te ganó. risa> yo te viví vos. es verdad, es verdad en la matanza aguante no, en otro país, no. otro país bueno, eso esto es falta de convivencia a veces nos estamos desbordando muchachos No, conmigo. Con Perú, todo. dale un cachetazo ahí. <ríe> a Yaní y otro, no, a Néstor no, a, Néstor, le a, decir, dele, a ver si la acomoda el ojo. Pero bueno, no, el trabajo pasa, pero hay pautas normales igual. Ahora, cuando van más allá, cuando uno es gordo así redondo. Ah, no no. No no, no. no, no, no, ¿Qué tiene que ver eso? <ríe> no, no, como como vi a Perú haciendo gesto de que un redondo, un gordo. Tu amigo, ahí está mea Convivencia es en la amistad, Ay, salió así de la nada. pero no existe, no, ¿Cómo? no existe. ¿Qué, la amistad no existe? No existe, no existe convivir con, la, con los amigos. No existe convivir con ¿No los amigos. ¿No te puedes convivir con un amigo? No, no, se termina en dos minutos, te digo. Oh, eso me interesa. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a darle espacio al oyente para que llame, para que se comunique, que nos diga la convivencia... El problema más común, no me levanta la tabla para hacer pis, esa típica de mujer ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué bueno la subís y yo la tengo que bajar? Bueno, no importa. Eso después lo vamos a charlar en convivencia de pareja. Llámanos, contanos dónde se pueden comunicar. Al 4911-0657 4912-6666 o por mail a tomaloconpinsos arroba hotmail.com ¿Y blog, Néstor? También tengo el Messenger abierto, así que comuníquense Nos agregan ¿Tiene el Tengo el MSN abierto, en directo ¿Lo está manejando usted? Lo estamos manejando, estoy aprendiendo pib? ¿Vos le diste el manejo del MSN a...? Estoy generoso hoy, así que que aproveche También por Facebook, pero si no, tomalo con pinzas .blogspot.com Muy bien <risa> Como siempre es de costumbre Vamos con los saluditos, mensajes Llegó, hay gente, se comunicó Alguien hace sonar ese teléfono Sí, sí, se comunicaron eh, analía está trabajando Manda saludos, están en, en Tucumán Y el doctor Martín de Río Grande eh, Tierra del Fuego también manda otros saludos Bien ahí ¿Alguna convivencia? ¿Algo? Yo tengo acá, se comunicó Rosa y Dice, me molesta que dejen abierta Las tapas de los shampoo cada vez que se terminan de bañar Shampoo, crema, enjuague ¿Qué te jode? A ver, si no se evapora, no es alcohol No es alcohol O cuando dejás la tapa del dentífrico ve Ahí tenés una obsesionada, ¿ves? ¿Es... ¿Qué te molesta también? ¿Qué? mal ajustada? No, yo la dejo así Y ah. se enojan porque se seca, supuestamente Ah, bueno, está bien, pero la dejas abierta directamente Sí, eh, eso es y otra sí, y sí, terminás de lavarte si así, ya fue. Los pelos en la ducha ¿Los pelos en la ducha? ¿Te molesta que dejen los pelos sí. en la ducha? ¿O vos dejás pelos No, la... no, los que dejan los pelos en la ducha Sí, es un bajón Aparte, para el que se viene a bañar después. Aparte viste que metes el dedo para sacarlo del coso Y empiezan a salir y no termina más Ay, no <risa> Pero bueno Hablando eso... de, de baño Natalia dice Aguante la matanza y dijo que le molesta Cuando el novio se baña Están conviviendo juntos y deja la toalla mojada arriba de la cama Oh eso es un bajonazo de Encima y si te lo olvidás nunca te... A mí me pasó que me lo olvidé Ha quedado ahí Llegás, te vas a acostar La ves y cuando tocas Lo primero es tocar a ver si está mojada la cama Y cuando está mojada la cama te querés matar ...te querés matar o decís... ...ay, y ahora me tengo que acostar, qué bueno de eso... ...pero bueno, como de costumbre... ...la sección que se viene ahora es... ...¿cuál es la sección? ...la que te gusta a vos, Fabián... ...ah, noticias tomadas con pinzas... ...noticias, pero... ...tomadas con pinzas... ...bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy... ¿Yani? Bueno, tenemos noticias de Tinelli Marcelo Tinelli, que hace sí. un montón que nos habla de él Bueno, va a ser algo distinto ¿Vieron que siempre hace lo mismo? Bailando por un sueño Va a ser eso, va, va a ser eso <risa> distinto, saben. Distinto. Pero bueno, aparte de eso Esta semana va a empezar a entrenar en manejo de armas ¿Para qué? Va a tener un coach especializado Para desempeñarse en la grabación del policial Que protagonizará Junto a Nicolás Vázquez, Big Show Va a ir por la noche va Algo a distinto A entrenar, o sea, a, a manejar armas digamos Claro con armas no tiene latinelli con armas a, una a ustedes les enseñaba a agarrar la pistola chicas <risa> era preguntado no, ya tengo manejo de armas yo. No de, de bajo calibre <risa> bueno, perdón perdón perdón pasa algo una distinto una película bien sí aparte es. no sé cómo actuar porque ya los sketch que hizo no le fue muy bien si sí, la, la verdad que yo pensé que por ahí va así que lo hacía por otra cuestión pero va a actuar o sea se va a poner de personaje Ahora bien se quiere copiar a... ¿Cómo se llama este del 13? Adrián, Adrián Suárez. ¿Cómo se llama este? El chabón reconocido. <ríe> sí que vuelva ¿viste? Pablito Ese con este, el asintotal. Que, que, <ríe> que tiene está. que dos, tres boludeces. Pero bueno. Bueno, la otra es una separación hablando de convivencia. No aguantaron más la convivencia Florencia Bertotti y Hido Casca. ¡No! Ya la dijimos, acá fue primicia de sí. tomarlo con pinzas. Es verdad. Que estaban en crisis. Bueno, al final se separaron. Es Ella está viviendo en el departamento donde estaban ellos dos con el hijo y él se fue con la madre. ¿Te puedo creer? Oh, volvió a la casa pobre su mamá. Cheque Bueno, si no da más para más, no para tío más. No, yo argentino, ¿qué? Se me pongo mal, la verdad. Se puso mal, Néstor, lo puso veo. Se mal, me mal. Eh, continúa, querido, pues. Bueno, a ver, seguimos con convivencia. Convivencia, a ver. Nos faltó en la escuela. Sí, es verdad. Ahí debería ser fácil porque todos tenemos la misma edad, digamos que... Y no es, compartimos en... los mismos dibujitos. Claro, las mismas experiencias guarda guardapolvo blanco. ¿Pero qué haces si te encontrás con que estás en primer grado sí. de primario y te encontrás con una señora de 102 años? Te saco una foto, no puedo creer que viva tanto. Sí, sí. <risa> le te digo, firmame acá hasta que te mueras, dale, dale, firma, firma. Le invito a salir. <risa> no, ¿cómo le hace? No, no querés. No. no, ¿cómo 102 años? Esto pasó en China. Una señora se dio el gusto de eh, estudiar a esa edad igual le cuesta, eh, utiliza un audífono, una lupa para leer, pero digamos que es un ejemplo un de un tirador para estar ahí, una no, cama para tener reposo, un suero para vivir. Es un mensaje para toda la gente, ponte a estudiar, querido, que tengas 40, 50, 60, sí, de China. 102 años, no, dale. Sí, un pizarrón, tiza y un botiquín. No termina séptimo. <risa> perdón. Pero... ¿Qué, ¿Qué hace la secundaria? Bien, bien. bien. por la señora. Ahora. Biblioteca. Sí. ¿Sí? También hay ciertos ciertos códigos, ciertas reglas en que estar fú, silencio, eh, haciendo exacto. silencio ¿Qué pasa cuando alguien se saca los zapatos Y el olor es insoportable? Oh, oh. Y yo le doy un libro que diga le no, Un satalco, no sé, un libro Ninguna. que tenga que ver no, Anatomía, en bueno, la parte de pies En Holanda denunciaron a un chico que hacía esto en la biblioteca Y lo condenaron No, no, esto es de Holanda de No es para tan país, Pobre para tan. tipo ¿Cómo lo condenaron? Contanos, ver, ¿qué pasó? Eso, lo condenaron a cumplir una una probation Sí Por faltar a las reglas de convivencia en la biblioteca ¿En qué lugar de la biblioteca dice que no se pueden sacar los zapatos? En esa biblioteca <risa> yo, no, yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Ese castigo parece que no, no corresponde Pero oh. está bueno, imagínate en tu trabajo, que estábamos hablando de trabajo, el que tiene olor. Viste que hay a veces que te tiene que bancar al lado que viene un chiva. Disculpame, acompañame, vamos a la comisaría. <risa> <No>. <risa> <risa> o, llega, o llega la policía. ¡Woo! Sí, él tiene olor a chivo. ¡No! <risa> ¡Qué bajón! Y en la convivencia corta, por ejemplo, un micro de larga distancia. Uno se, que se, se te acuesta al lado, cama se acuesta arriba de tu hombro y te babea el hombro. Oh. ¡Preso! ¡Preso! preso a ese muchacho. Bueno, muerte, Vos permitiste un codazo, o Saúl, le saco la mandíbula, pero bueno. Bueno, esto fueron entonces las noticias tomadas con pinzas. is an AJ Que hoy está siendo bastante difícil Somos muchos acá, ya empieza a ver olor Empieza a prender el aire Martín, Llamá vale la policía, es el que tanto. Claro. ¿Qué pasa cuando la convivencia Se tras, trasluce eso Y va ya a la pareja? ¿No? ¿Alguna vez tuvieron en pareja? ¿Cuántas parejas tuvieron? ¿Vos Perú? que no ¿Pareja? Eh, no recuerdo Son noviazgo. Bueno, noviazgo Pero en convivencia no, por suerte Convivencia no Es difícil Está, está, está complicado la, la, la convivencia ¿Por qué? Porque primero te tenés que adaptar Al otro en los primeros meses está todo bien y Cuando estás enamorado, viste que todo te cae bien ¡Ay, no lavo los platos! ¡Los lavo yo! A la quinta vez sí, Escuchame, venía a A los dos meses le me, decían me, me, ¿Ves esto? Ahí es cuando está empieza el síntoma De que está todo mal en la convivencia Igual me parece que el único que tiene experiencia acá en eso Sos vos Y Néstor, oh, idea, lo estás dejando afuera? Ver, lo dejan afuera Bueno, perdón Néstor, dólares. pero usted ya tiene más años más allá, Vos años. estás en la etapa, me parece de ahí todo lindo, todos felices Por ahí, no sé primero... Se fue rápido esa etapa <risa> Pasó <risa> Pasó esa Flash. etapa, ya no está más Ahora Pero está y mal, está claro. la convivencia, la parte no. esa de, Que todo le pesa ya No, no, por suerte nos complementamos bien Creo que es fundamental complementarse Uno hace unas cosas, otro hace la otra, si no es una patada en la bola sí, sí, hacer Y todo fundamental Fundamental la comunicación, sobre todo que se lleven bien, que se entiendan bien y que piensen más o menos parecido pues si piensan distinto Re nunca te revolió un plato, un vaso no, no tiene por revoliar cosas, ni yo tampoco por suerte, aparte salen caras, ahí te cuesta un huevo si sí. rompes un plato, sale te sale como 5 pesos un plato, no, ni en pedo ah. pelotuda, la vas a comprar vos ahora ¿sabes lo que sale un plato? no, no, no, nosotros no nos revolíamos nada, no, nos llevamos bastante bien nos llevamos bastante bien ahora, no, creo que ahora se corre una ventaja que es la convivencia antes del casamiento antes eras peor Porque antes era el noviazgo. En el noviazgo no es convivencia. O sea el noviazgo no puedes evaluar. Le no. sacás el carácter dos o tres veces cuando se revira. pero no sumo unas mini vacaciones que vos la vas, vas pasando todos los días. días. No se ve la aposta. Pasa que sí, es distinto. A verlo un tiempo, estar unos días, nada más que decís. Ojalá viviéramos juntos. Y después te me vas decir, no lo quiero ver más. <risa> Tampoco lo no querés ver más. ¿Crees que, que sí? Sí. No, pero ya, no llega un momento que decís basta, no te pesas, llega un momento que decís quiero un tiempo. Porque... Quiere que dejes a Graciela, no sé no, por qué no. estoy viendo un ambiente turbio acá, no lo quiero decir, pero sí, <risa> te intereses <risa> de por medio, Creo lo mismo, no, ver, me está presionando te a te pregunto a que... vos por qué sos el que, que te experiencia. No, no, no, no, no, la, la realidad es que es complementarse, está ¿Y bueno eso. Nunca imaginaste tu espacio. Y cada uno tiene su espacio. ¿Ella duerme en el soto, no me dijiste? Sí, exacto. Yo duermo en, en, en, en la cama del lado derecho, esa del lado izquierdo. No, creo que en la, en la pareja hay que tener sus espacios. Por ejemplo, yo mañana arrancó el torneo de fútbol con mis amigos con, todos los a sábados. Y está bueno porque es una distracción. Eso, o sea, te, te, te saca, no sé, de, de cumpleaños, juntarse... Eso sí, está tener, bueno. Tener libertad Exactamente. Poder sí. salir sin aguardarte una mala cara, sin que te haga reproches. Exactamente. Eso está piola. Sí. Y lo bueno es compartir. Yo creo que es en la pareja, si, si no compartís todo y si no ayudás, apoyás al otro, aconsejás y demás, es una patada en las bolas. Ahí sigue. Sí, cuando ya te empieza a molestar, te quieres matar. Igual el tema de estar en pareja te da el tenerse más paciencia. O sea, el decir, bueno, esto se puede arreglar, se puede charlar... No. Porque, por ejemplo, imagínate con amigos Te vas sí. de vacaciones a una, a una casa con gente desconocida o, o no tan conocida Y yo creo que tenés agarrás, menos el, agarrás el palo de la escoba Y le querés pegar alguno y, Sí, te terminas peleando Es así más decía, si tenés un te loquito que te raya la sábana Claro, te, te encontrás de todo Porque es como que no lo conocés eh, Con gente desconocida es lo peor que te podés pueden... contar Después he de pasado a decir, "Ay, mira qué buen tipo." De repente se mamó y quiere matar a todos con un cuchillo, <risa> corriendo a toda la casa, así, loco. Bueno, hacer? eh yo me voy a, me, ahora que me voy a, a Sudáfrica, voy a estar en un albergue con gente, oh, transitorio, transitorio. Un albergue peruano, pero negro. Y ojo, y, ojo como te tumbo, imaginación tres. Para, pero imagínate un árabe. que oh, <risa> Se pone a rezar a las 12 de mediodía. Claro. <risa> entras así todo lleno de vela Uy, acá estoy me mata <risa> O me emperna, una de dos <risa> claro. con Pero paz, vos, país, vos ya con, ya, Cuando te fuiste a Estados Unidos Ahí ya pasaste claro, yo, la les, yo les contaba con... que me fui A, a convivir con 10 personas que no conocía Y también está El que no lava los platos El que deja todo tirado, el que ensucia El que se mama y deja todo Pero sucio, era sí. una pensión No, no, habíamos alquilado entre todos, nos juntamos 10 que íbamos al lugar y alquilamos una casa que no. igual no. que difícil es el baño en pensiones o en lo que sea cuando se encierran en el sí, baño. Sí. Eh. Y bueno, si eres una tejera para que y para cortar de eso sale, sale. No, pero las mujeres, aunque tengo un amigo que tarda más que las mujeres, ¿no? Siempre hay uno de tus amigos que es el que más se, se arregla, pero las mujeres son Dale, me estoy pintando. Pero, pero, pero pintante en otro lado. A ver, que eso ah, sí. me estoy cagando. Mira la diferencia acá entre pintar y acá. Sí, tener. Imagínate Cristina con todo lo que ya arregla, lo no. del baño. construir otro baño para mí porque Y ese es difícil. Imagínate va toda maquillada, con los tapados, con todas las cuestiones complicadas. Hay que levantar el, el revoque lo... ese. Los que te los que te apuran haciéndose los buenos. El otro día yo tipeando en una pensión en Chacabuco por trabajo, me estaba por bañar. Estaba con la toalla y viene uno y me golpea. Me golpea la puerta del baño, ¿no? Sí. Yo abro porque digo, si se está haciendo, salgo, lo dejo que, que haga sus necesidades y me vengo a bañar. se está haciendo, qué generoso. Un momento cultural. Abro, abro la puerta y me dice, ¿el baño está ocupado? No, boludo, estoy adentro porque estoy adentro. <risa> Estudiando. Pero salgo si querés. Cajaja. <risa> y a, lo, a los 10 minutos otra vez golpeando la puerta a despedir amigo del interior qué tiene se va a estudiar a vez al baño ya, por nah, lo dije. Nah, nah. Si, si es el mismo momento que vas a, a estudiar hacer al baño cacona, no. el olor, vos estudiando ay nada, no, sí ir, no, no es por eso, pero yo no tengo lugar para estudiarme, voy a estudiar al baño, el mejor lugar que hay qué es lindo. una no, fuente de ¿cómo inspiración no, como el mejor lugar de en el baño posta sí. hay grandes problemas Y si no tengo lugar donde ir, ¿dónde voy a ir al baño? Yo sí, me tomo ¿verdad? un activo y ¿sabés cómo te saco del baño si estás estudiando? <risa> Esos es problemas de, de... Bueno, hablemos con la familia de Yanni. Es, bueno, es bueno eso. Dejenla estudiar en el Está... otro lado que <risa> no sea el baño, pobre chica. Está Acá como... hemos descubierto que la explotan. <risa> sí. La ¿Vos le pegás? perdón. ¿Vos le pegás? No, yo lo trato con cariño. <risa> sí. Aunque a veces no se lo merece. <risa> y ahora... Que la rincón en el baño, no puede ser Y que viven la matanza ¿Tenés Pero baño bueno. la matanza? ¿Tenés baño en la letrina? Sí, hay baño en ah, la matanza bueno. Oye, cosa, te mandamos una obra ahí y te ponemos una Un químico, <risa> un baño es químico, chaval Es, es generoso, Néstor Ahora, es diferente en las vacaciones Es diferente cuando te vas con tus amigos del secundario Que casi siempre te vas con tus amigos que ya los conocés ¿Por qué? Porque tenés el calentón Ya conocés al, al vago Es como que ya hay roles impuestos, o sea, directamente ya sabes que ese no va a lavar, entonces Pobre. si le decís, lavas y te en sí, <risa> volvés y lavaste, sí, me nosotros me tiramos una olla, ¿Eh? viste que cocinas, te el, el primer día te haces, cocinemos para ahorrar plata, y todo todos sí, aplaude vamos a cocinar, vamos a cocinar. cocinamos, vos Igual, que lavas. el primer día haces horarios el primer día de asesoramiento tal saca la basura sí. el mar, y no se cumple nunca no, el único que se cumple es yo voy a comprar el alcohol, siempre hay uno que va a comprar el alcohol ese se cumple siempre nosotros terminó las vacaciones 15 días dijimos la olla con fideos no te puedo explicar cuando destapamos esa olla que la cocinamos el primer día nadie se animó a lavarla obviamente y tiramos la olla, literalmente agarramos la olla, la sacamos y pusimos en la olla en el tacho de basura Salí había un uno más, éramos 11, con la olla éramos 12, pues tenía vida. No sabes lo que era. Pero es diferente, o sea, imagínate convivir con alguien que estás conociendo cuando te cae no sé, él viene el amigo del amigo de mi primo, no sé si les pasó cuando viene eso. Es un bajonazo. Porque ahí decís, "Ah, perfecto." Y es copado, sí, un tipo macanudo increíble. Es después como antes. 3 de la mañana sonámbulo, te querés matar y te están todos durmiendo y ves a uno que se levanta y viste, no, sola uno es un bajonazo es un bajonazo es un garrón aparte viste, es copada la vamos a pasar re bien, qué sé yo viste, ah bueno dale, si viene no podés decirle, no, que no venga claro, ya va a eso, eso. ya ah, te dijiste sí. que sí bueno, quedás como adelante y decís, bueno está bien, que no, venga, es mi hermana, que venga y después Ay, te la... se pone a llorar todos los días por ahí, no sé, o dice, no, no quiero salir y te cago todas las vacaciones Es, es verdad, es verdad eso, es verdad, pasa O oh, el que se agarra piña Es decir, sin comerla ni beberla este pelotudo A mi hermano o amigo de esa agarra piña Y saltan todos a agarrarse a piña No, es un bajonazo Pero creo que en las vacaciones con la ventaja de que sabes que son de vacaciones Sí, está más distendido Dentro de todo, sabes que hay vacaciones O sea que hay un común Que en el fondo vas a, te chupa todo un Ay, Me lo aguanto, totales por ahora Igual sí. siempre está el que lo boludean Cuando nos, íbamos, cuando nos íbamos de camping Que nos tirábamos arriba de la carpa Se la desarmábamos Pobre Qué mal tipo que sos Sí, sí Aparte una vez se tuvo que ir Y le desarmamos la carpa Nos tiramos arriba Nos sacamos fotos Y como no la pudimos armar después Le dijimos ¿Sabés qué, Juanmi? Vino un viento y te voló la carpa Te la arreglamos como pudimos Gracias, gracias Decía Y se, después se... le mostramos la foto tuve un problema en el año 75 ¿En el año 65 lo se, tuvo? 35, 75 Ah, 75 no Lo conoce a De Vido Sí. De ministro de planificación, sí, sí. Yo me pedí las vacaciones también. Por un tema de convivencia. ¿Por qué? Porque, te comento así, muy muy fácil. Había que pagar todo la pensión peronista, ¿viste? Sí. Y debido ya estaba en un negocio raro. Ya está, en ese momento... Y ratoneó y... Y ahí empezó un problema y me arruinó las vacaciones de negocia. Qué difícil, al poner plata. Esa es otra de las cosas que está buena. Que es lo primero que se... Pongamos plata para el alcohol. <risa> para Nadie comer, no. Nadie quiere poner. Pero bueno, llegaron mensajes... Les mandamos un saludo a Anita, que nos está escuchando, y a Damián, de Palermo. Y a, a mí me llegó un mensaje al celular que dice, a vos se te acaba la libertad el 7 de diciembre. Graciela, cuando me caso el 7 de diciembre, le mandó un mensaje a... Ah, entonces estás libre por ahora. Sí, aprovecha Así que hoy no voy a casa. Aprovechá. Por ahí otro mensaje de Jonathan Cerato, del Porvenir. Dice que, bueno, que ellos tienen muchos problemas en la convivencia, en la concentración, todo. imagínate 22 tipos oh, en la concentración. Bonito, dolor, tal que se pasean bolas, están los que tienen la música, todo lo que da, y de todo. Chibi, tipo tumberos son esos. Tal que se pasea en bolas, el que tiene la sábana. Son <risa> no, dos medios tumberos, pero... No, y un beso a Nuria de Montevideo. Bien. Bueno, bien ahí. Montevideo, Tucumán, La Matanza. Estamos con todos los países. <risa> no, mentira, mentira, chiste, chiste. Bueno, gente... Se termina el programa. Esto es así. ¿Vieron qué rápido que pasó? Me... Vuela. Cuando yo digo que vuela. el programa vuela, es porque vuela. Así que ya sabes te esperamos el próximo viernes, a la misma hora, por el mismo Vaticanal. Un saludo, como siempre, a, a todos los que nos escuchan, a, los, a la operadora. Martín, no, no, los Martín Troncoso. Exactamente, Martín que siempre nos acompaña ahí, firme junto al pueblo hacer veces era otro slogan, ¿no? No importa. <ríe> saludo a toda la familia que nos escuchan, cada uno, a la convivencia. <ríe> Así que bueno, hasta el viernes que viene. Acordate, no creas en todo lo que te dicen, mejor... Tómalo con pinzas. Yo giro para la izquierda. Si es muy importante, no importa una mierda. Yo sé dónde tengo que ir. Esas desanudaciones. Yo prefiero mis canciones.